Este fue todo nuestro show. Previo a esto les quisiera comentar algo que me pasaba a mí. Yo me sentí vacía toda la vida y de repente un día encontré un motorcito, vamos a decirle motorcito, que confió en mí. Y que cuando ese motorcito que confió en mí, confió en mí, me comía el mundo. Hice todo, llegué a todos lados, salí de la tele, hice canciones, hice discos, todo. Y cuando me quedé sin ese motorcito, sentí exactamente como si una ola me hubiera caído encima y me revolcó. Y cuando estaba saliendo a tomar aire, vino otra ola arriba y ¡pah! Y salí a tomar aire. Y vino otra ola arriba y ¡pah! Y ese motorcito no confiaba en mí y yo no confiaba en mí. Y de repente conseguí este equipo gigante, que ahora vamos a mostrar, que confió en mí. Y dijimos, sí podemos. Todo nos decía que no. Y de repente, si yo cuento esto 20 años adelante, no iba a tocar en el Luna Park, pero bueno, una pandemia mundial... ¿Quién me lo cree? Pero este equipo confió en mí Y confiamos Y no tocamos el una par Pero tocamos acá para todos ustedes Y para el que no tenía entrada Y para el que no pensaba ir Y para el que está al pedo y me encontró Y para el que tiene ganas de bardear un ratito Y sacarse el odio con el mundo Y criticarme también está bienvenido Muchas gracias a todos por venir